reclamando por la limpieza del arroyo, eh, es un desastre estar viviendo así, que los chicos en, se enferman con brotes en, en la piel, eh, el olor es insoportable, el anochecer es, es una locura, y el olor a mierda que hay, porque la verdad es así, hay una mierda que, que el barrio de León, eh, larga, eh, así en, en crudo vendría a ser. Porque la planta purificadora no anda. Estamos reclamando por la famosa planta purificadora de desechos cloacales del barrio de León, que es municipio León, a, hace cuatro años que los vecinos venimos reclamando y todavía seguimos soportando todos los desechos cloacales a metros de nuestras viviendas. Seguimos con problemas de salud de la mayoría de los vecinos, con problemas respiratorios pues, que no pueden...